Oíd mortales wow. Salud Teresterización <risa> Clínica Gobierno negocios Gestiones Voz Oíd Oíd, Oíd mortales. mortales Oíd mortales Buenas noches, hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina. Empezamos un nuevo programa de OID. Mortales. Muy bien. Siempre a través de la M690 con nuestro amigo Julio Pardo uh -huh. y en www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Braulio Domínguez. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de una vía telefónica, que es el 35331744, a través de nuestro mail oidmortales2011.com.ar o a través de nuestro Facebook oidmortales2011. Muy bien. Ay, Luis, esto de las vacaciones de invierno, ¿cuándo terminarán? Falta menos ya, ¿no? Pero recién va una semana y ya estás cansada, Cristina. Y ¿sabes qué? Las mamás, las abuelas, las que tienen a todos los nenes en casa, ¿sabes qué? Con este fresquete que hacen las vacaciones de invierno. Bueno, sí. pero con todas nuestras sugerencias y todo lo que vamos este aportando, creo que algún lugarcito para distraerse con los chicos, este, me imagino que que las abuelas, las mamás, las madrinas, las tías, las, los tíos, los, sí, sí. los padrinos, los abuelos, si no lo hacemos este Sí, sí, y los chicos y las nenas y los nenes tienen cómo entretenerse. En el curso de programa, para esta última semana, vamos a dar alguna uh -huh. alguna información uh -huh. eh, a los papás, a las mamás, como decís vos, a los tíos, a los abuelos, a las abuelas, a dónde los pueden eh, llevar a los chicos para, para que se entretengan un rato. Eso, ahí estamos. ¿Te parece? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que ya sucedió hace una semana, hace un par de semanas sí. en el Hospital Ignacio Pirovano de esta Ajá. capital federal y que tiene que ver con una operación, con una cirugía que se hizo por primera vez en el hospital y que tiene que ver con el título de nuestro programa. Ajá. que se llama Oíd mortales, Muy más bien. con Oíd Bueno, con mortales también. Sí, sí, porque es para todos los mortales. Exacto. No eh, hay inmortales. Es parte de la mortalidad. Exacto, no hay inmortales en este mundo. Eso. Eh, también vamos a tener eh, un espacio musical, pero un espacio musical distinto, Luis. Ajá. ¿Qué te traes hoy? Porque estamos en vacaciones, los chicos nos caminan por arriba de la cabeza y uno tiene que tener Vas a poner a un espacio de tranquilidad, música que uno diga... Ah. Baja un poquito la luz, tráeme un tecito con limón, un poquito de azuquita, así, y me relajo. Porque las vacaciones no solamente son para que los chicos te caminen por la cabeza y que no sepas qué hacer. Bueno, y por ahí te levantes un poco más tarde y no tengas tanto apuro a la noche para acostarte. También son para descansar. Para eso son las vacaciones, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, por ahí yo creo que hay, como digo, que hay música. Cosa que los padres y las madres lo van a hacer. La próxima semana. Claro. Eh, entonces, como digo que hay música para limpiar o música para el balazo, creo que también hay música para descansar, para relajarse, para, relajar. bueno, para bueno. respirar profundo. ¿Y, ¿Y es esa música? Música, vamos a escuchar no, música muy, bueno, muy suave, sorpresa. muy linda. ¿eh? Es sorpresa, muy bien. Muy bueno, linda. Esperemos que nuestros oyentes se relajen y bueno. tengan ese minuto. No, que, que los chicos se tomen relajo, una hoja no queden dormidos porque no van a toman una hoja con un lápiz y dicen, bueno, seguí por la música y dibujá mi vida, dibujá mm. lo que te surja bueno, de esta bueno, música ¿te, bueno, bueno, ¿Te parece? No sé. y también creo que vamos a tener un poquito de música que nos quedó del otro lunes, que no llegamos a terminar con nuestro ciudadano ilustre que ya hemos hablado otras veces que es Lito, que fue Litonevia Lito la del lunes pasado pero siempre hay otros temitas ...lindos delito... ...podemos pasar... Sí, ...eso, sí, para que sí, no sí. sea tanto descanso... ...muy bien, muy bien, bueno... ...bueno, y si a Braulio le parece... ...hacemos una cortinita... ...unas cositas y volvemos... ...cositas... ...oí... ...mortales... ...Centro de Acúfenos, Buenos Aires... ...fundado por el doctor Darío Roitman... ...en el año 1989... ...tiene su sede en Paraguay 2302... ...sexto piso Departamento 3... ...Ciudad Autónoma de Buenos Aires teléfono 20 66 seguimos en hoy Mortales Muy bien Cristina Bueno y, vos tenías para comentar algo Que había sucedido hace unas semanitas atrás Si sí, hace algunos días atrás Justamente para Coincidiendo con La fecha del cumpleaños del hospital Doctor Ignacio Pirovano eh, Ese mismo día Por primera vez En el hospital El servicio de otorrinolaringología Junto con el servicio de fonobiología Fue participamos, uh -huh. por primera vez, vuelvo a reiterar, del primer implante coclear que se hace en el hospital. Ajá, ¿qué es eso? O sea, eso? un implante coclear en un hospital público, ¿sí? uh -huh. un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, igualmente, después vamos a, a conversar con alguien que sabe del tema, pero para que ustedes tengan una idea, eh, muchas personas no tienen la posibilidad de escuchar como tenemos nosotros. Nosotros generalmente las englobamos dentro de una palabra que es sordo. Mm. ¿sí? Está el sordo que nació sordo, o sea que ya desde que estaba en la panza de su mamá, por alguna razón no tuvo la posibilidad del desarrollo de su oído, y nace sordo, o sea es un sordo de nacimiento que le decimos. Eh, pero también hay personas que han nacido oyentes y que por distintas causas van perdiendo la audición hasta llegar a la sordera. Mientras tanto, uno tiene ayudas como son los audífonos que todos conocemos y que hacen a modo de una especie de amplificador. ¿m? Uno se coloca un audífono que le amplifica un poco los sonidos del ambiente, los sonidos de una conversación y hace que uno pueda seguirse seguir manejándose, uh -huh. mejor dicho. Eh, en la vida cotidiana, en su comunicación y demás. Pero a veces el audífono, yo digo como el amor, no alcanza. A veces no alcanza. Y por más que yo le ponga un audífono, dos audífonos, uno en cada oído al paciente, el paciente igual no, no, no logra la comunicación, no llega a poder comunicarse. Y por suerte surgieron hace ya unos cuantos años los implantes cocleares. El implante coclear, si el audífono es carito, digamos, lleva unos cuantos pesos, el implante es carísimo. Y en general, quien llega un implante llega luego de haber hecho alguna tramitación para llegar a tener un certificado de discapacidad. Una discapacidad que tiene que ver con la sordera. ¿sí? A partir de ese certificado, la obra social, la nación, quien sea, le va a proveer lo que necesite, y en este caso será, le proveerá del implante coclear, no solamente en cuanto a la cirugía, a este aparatito que le van a poner, ya no apoyadito en su oreja o adentro del conducto, sino que adentro del oído, o sea, por eso es una operación. Mm. ¿Mm? Eh, entonces, le el estado o su obra social le proveerá ese momento, que es un momento crucial, quirúrgico, único, en donde se coloca este aparato y después también le cubrirá su rehabilitación. Ajá. Porque no es que te ponen el aparatito y te fuiste caminando y ya está. Ya escuchás y a otra cosa. Y eso es lo que hicieron por primera vez en el Hospital Piruvano. Exactamente En esto otros fue hospitales lo que se hizo. de aquí de la ciudad público se En algunos otros hospitales Públicos de la ciudad de Buenos ya Aires Se ha hecho mm. Creo si sí, no tengo mal, algún mal dato Sobre todo en el Gutiérrez En el caso de niños que Tenemos a nuestra amiga licenciada Adriana Copis uh -huh. Y el equipo de otorrinolaringología De la doctora Merediz eh, Creo que en algún otro hospital Se ha hecho Pero esto digamos no es fácil Porque hay que tener todos los medios En un quirófano que, que, que estén, digamos, en Adecuado condiciones de poder ahí. de poder hacerlo, un otorrino avesado en el tema, que sepa hacer esta cirugía, una fonoaudióloga en el quirófano, que va a ser la que una vez que te pusieron el aparatito adentro del oído, es como, a ver, para que se entienda, es como que te hacen, viste, con el taladro cuando pones los, un cuadrito en la pared, es un agujero, mm. bueno, algo así, atrás de la oreja. Te hacen como un agujerito, Por ahí meten un cablecito, que es el implante, y la fonobióloga, ¿qué hace? Después, una vez que está puesto, a través de un estudio, sabe si ese cablecito está funcionando. Cosa importantísima. Muy sí uh -huh. Y el paciente, digamos, le, le cierran ese agujerito, se lo cosen. Ese día, por ahí, se queda en, en el hospital. Va, nuestra paciente se quedó en el hospital, porque, bueno, es con un poco de anestesia, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, para que esté tranquila, y al otro día se fue a su casa contenta y feliz, mm. ¿sí? Qué bien. Con el implante bien. puesto, con una parte del implante, implante puesto. puesto. Muy bien. Bueno, esta cirugía se hizo entonces por primera vez en el hospital, en una señora, que no voy a decir el nombre el porque público. no lo he consultado está con bien. ella. No hace falta Que le mandamos un beso a, a su familia, si no está escuchando su familia. Ella, por el momento, no nos está escuchando, todavía no. Porque después que se pone, tarda esto en que se prenda. ¿Mm? Es como si te pusieran una radio dentro de la cabeza y al mes te la prenden, ¿sí? Todavía no lo, no lo encendimos. la eh, señora adulta, ¿sí? Una señora adulta. Así que, bueno, esperemos bueno. que cuando llegue el momento del encendido y la calibración de esto resulte... Y si resulte. querés te cuento algo justamente de la historia. Vos quizá la conocés, pero... A ver... De quién fue justamente el doctor Pirovano, ¿no? Ignacio Pirovano. ¿Quién, ¿Quién fue? Que lleva el nombre eh, el hospital que está allí en la Avenida Monroe, allí en Coghlan, a pocos metros del túnel que, que pasa el ferrocarril uh -huh. el ferrocarril Mitre. Él eh, fue un médico eh, está considerado, no sabía yo, eh, como el padre de la cirugía argentina. Uh -huh. Y uno de los padres, uno Hay de, los padres de la cirugía uh -huh. argentina. Y nació allí en esa época, en 1844, en el pueblo de Belgrano, el uh -huh. 23 de agosto. Eh, él, vos sabés que primero fue farmacéutico él. él. Eso lo hizo porque mientras costeaba los estudios había trabajado en una farmacia. Eh, y tenía 28 años cuando se recibió cuando se recibió de médico. Uh -huh. Y después se fue eh, a París a estudiar. Eh, el gobierno de la ciudad de buenos aires lo becó para que fuera a París y allí ya estuvo tres años entre otros con estudió con Luis pasteur Ah, mirá. así es y vino aquí de nuevo con eh, el título de doctor de la facultad de medicina de la facultad de medicina de París él además eh, fue profesor titular de la cátedra de la distología y anatomía patológica tuvo como discípulo a, a juan B justo y a Nicolás reppeto mira vos o sea que una persona, y casualmente, murió muy joven, a los 51 uh -huh. años, y murió de un cáncer de lengua. Uh -huh. Habría que ver si fumaba, ¿no? Como Juan ¿Vale? José Castelli. Si sostenía qué, el humo qué, en la boca, como dicen. Sí, sí, qué cosa, ¿eh? U una, un muy cáncer, joven. 51 años, un cáncer muy... Este, no, no es muy, muy mutilante. Sí, eh no. existen. Sí, sí. No es tan frecuente no es tan que uno frecuente hable de él, si querés otro. alguna vez podemos hablar en el programa uh -huh. Luis sobre este tema, pero es un cáncer absolutamente mutilante porque todo aquello que tenga que ver con la comunicación uh -huh. que te no te permita la comunicación, uh -huh. ah, no, sí, como seguro, es el cáncer obvio. de laringe, un cáncer sí, de sí. lengua o esto que estábamos hablando, estar sordo, uh -huh. eh, es absolutamente mutilante y aislante para la persona. Bien, bueno, un poquito ese fue el el, el doctor Ignacio Pirovano que hoy uh -huh. tiene un hospital su, su nombre ¿no? Bien, y creo que ya está en comunicación no el doctor Ignacio Pirovano Porque nosotros con el más allá por ahora no hablamos Sino hablamos con el más acá y está nuestro amigo el doctor Aldo Yancu en línea, creo Así es, ¿qué tal Cristina? Oh, hola, noches. ¿qué tal? Buenas hola, ¿qué noches tal? Aldo, ¿cómo estás? Bien, eso muy bien ¿Qué tal? estábamos buscando aldo algún médico amigo toinono naringolo que que nos explique fácilmente que es un implante coclear porque no es un audífono no no bueno voy a tratar de explicártelo no sé si será fácilmente haremos lo posibledale el audífono lo que hace es un dispositivo que aumenta el sonido del exterior para que el oído propio pueda llegar a percibir las palabras y los sonidos del exterior. Uh -huh. eh, el oído lo podemos dividir en el oído externo, el oído medio, que es todo mecánico, que hace que la vibración del sonido se vaya amplificando, todo tendiente a que en el oído interno, la parte más profunda, en donde se llama una parte llamada caracol, que hay células especiales, se traduzca todo el sonido, que es vibración, en energía, Y se conduzca por los nervios hasta el cerebro. Uh -huh. Así es como funciona el oído y el audífono lo que hace es amplificar el sonido que le llega al oído interno. Pero, cuando no hay ningún audífono que sirva, que genere este cambio favorable para las personas, <coughs> perdón sí, sí entonces lo que se puede utilizar es una tecnología más sofisticada, llamada implante coclear, que lo que hace es, se debe operar y se coloca un electrodo dentro del caracol, o sea, dentro del oído interno, que se va directamente la energía eléctrica, o sea, no se requiere esta traducción de mecánico eléctrico, sino que va directamente la electricidad a estimular al nervio auditivo, que es el que va a llegar al cerebro. Uh -huh. Básicamente, eso es la explicación de qué es un implante coclear. Bien. Bien. Y... Por ejemplo, a mí me, eh, me ponen hoy un implante coclear, ¿todo va bien? ¿Y lo puedo tener por el resto de mi vida puesto? Sí. sí, sí. El implante coclear tiene básicamente dos partes. Una que te dije que es la que se opera, que se coloca en el interior del oído, uh -huh. y una parte externa que es el procesador, lo que va a capturar, lo que va a percibir, lo que va a recibir el sonido, y por medio de distintos programas, se puede modificar, digamos, ecualizar y, y llevarlo hacia la parte interna del oído. Esta parte externa, entonces, sí se puede cambiar sin ningún problema y a medida que van mejorando la tecnología y la computación y los distintos programas, los pacientes lo van cambiando. Uh -huh. Mientras que la parte interna es la, la parte sensitiva, digamos, la que lleva la, la energía directamente al nervio, eso queda puesto y no hay por qué tocarlo. Uh -huh. algo que pudiera haber algún inconveniente, alguna complicación, pero es poco probable. Uh -huh. En general, después de la operación, la parte interna queda puesta toda la vida. Uh -huh. Uh -huh. Eh, una pregunta, Aldo. ¿Esto también se puede aplicar a, a chicos, o sea, a personas sí por supuesto de edad si yo, menores? Por supuesto, por supuesto que sí. Si, yo uh -huh. tengo la suerte de colaborar con la gente del Programa Nacional de Detección y Atención de la Sordera, uh -huh. que justamente... Su actividad es ocuparse, que todos los chicos que nazcan se hagan el estudio que se requiere para diagnosticar esta sordera y si se requiere algo más que un audífono, porque el chico está enfermo y no hay audífono que lo ayude, que se le coloque el implante. Uh -huh. Y para todos los pacientes, todos los individuos que no tienen cobertura más allá que la del Estado, o sea que no tienen obra social, que no tiene prepaga, no eh, la Nación le entrega a, a, a lo, al equipo que está tratando eh, el implante coclear, que ustedes saben que es un valor bastante elevado, sí. y para que el equipo profesional de la provincia donde lo estén atendiendo lo pueda operar y le coloque un implante coclear. Así que se hacen operaciones a chiquitos de un año. Ajá. Ah. Sí. Y ese, así sea de un año lo que se le impone lo que se le pone dentro de su cabecita queda para toda la vida, eso sí no se cambia. No hace falta cambiarlo Ajá. porque eh, no hay necesidad. La tecnología está preparada como para que hasta sus 120 años, uh -huh. si así conseguimos que llegue, va a usar ese, esa misma tecnología. Se uh -huh. le va a ir cambiando el procesador. Claro. Se le va a ir cambiando la parte externa, pero eso es una cuestión de recambio tecnológico, es una cuestión digamos de costos. No sí. hace falta reintervenciones para eso. Bien. ¿Y se están haciendo gran cantidad de implantes, doctor? Y en los últimos años, ustedes saben que esta tecnología, que es bastante nueva, pero no lo es tanto, hace varias décadas, un par de décadas, que se está utilizando en la Argentina, eh, siempre se han hecho muchos implantes. Pero la gente que no tenía cobertura, que no tiene obra social, que no tenía recursos, quedaba muy marginada porque son aparatos muy caros y tenían mucha dificultad. Desde hace aproximadamente tres años que este programa nacional está puesto este, en marcha y con su presupuesto y que se está trabajando fuertemente, eh, eso ha generado que cualquier chico en cualquier parte del país que lo requiera eh, pueda tener acceso a la tecnología que corresponde. Entonces eso ha generado un mayor número de implantes cocleares. Lo mismo que la ley que se ha puesto en práctica de que todos los chicos al nacer tengan que hacer las autoemisiones, ha generado que se diagnostiquen muchos chicos que antes se diagnosticaban tardíamente, porque cuanto antes uno se dé cuenta del déficit y le ponga el audífono si se requiere o el implante, mejores resultados va a obtener el chiquito. Y sí. antes lamentablemente se lo diagnosticaban más allá de los 5 o 6 años donde se había perdido eh, la oportunidad de ayudarlo. En cambio, hoy por hoy, eh, se los encuentra antes del primer año y ya se lo está atendiendo prontamente. Bien. Bueno, doctor Aldo yanco muchas gracias, como siempre, por participar con nosotros y, muy claro, esto del implante coclear. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar en comunicación con ustedes y ayudarlos a ustedes que siempre están ocupándose y preocupándose de difundir todos estos temas importantes. Bueno, muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. ¡Oíd! ¡Mortales! Seguimos en Oíd Mortales Siempre a través de AM690 de www.laretaguardia.com.ar A través de nuestra línea telefónica 35331744 de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011 Oíd de nuestro email, oidmortales2011.com.ar Y yo te había prometido, Luis, un poco de música para que te tires en el sillón. Vamos. Levantes las patitas, bajes la luz. Bueno, previamente hayas bajado la luz. Uh -huh. Tengas tu taza de té o lo que te parezca. Quizás lo mío es muy inocente. Pero una tacita de té puede caliente. Ser, ser. Relájate, porque vamos a escuchar un poquito de música para descansar, a ver, ¿qué te parece esta música? Vamos. Luis? Sí, me gusta Vivaldi. Muy bien. Era pesar. Como estamos en invierno. Uh -huh. De las cuatro estaciones, invierno. Invierno. Antonio Lucio Vivaldi nació un 4 de marzo de 1678 uh -huh. y murió un día como hoy en Viena de 1741. Fue compositor, músico italiano del barroco. En realidad es una de las figuras más relevantes de la historia de la música. Y su apodo era el cura rojo. Que era comunista, ¿no? No, porque era sacerdote y pelirrojo. Ah. Compuso más de 700 obras. Entre ellas tiene 46 óperas y más de 400 conciertos. Bueno... Esta música es la música que a mí me gusta como para descansar, ¿te pareció? Muy ¿Te bien. pareció bien? Muy bueno, muy bueno. Para cambiar un poco. Y vamos a seguir un poco más con música así tranquila, ¿eh? ¿Te bueno, parece? Dale. Bien. Oíd mortales. Seguimos en Oíd mortales. ¿Vos sabés, Luis, que hoy, 28 de julio, mm. es el Día Mundial de la Hepatitis? Ajá. ¿Vos bien. tuviste hepatitis? No. Tuve bien. una enfermedad que es parecida en algún aspecto como síntoma, que es la mononucleosis. Ajá. Bien. Eh, la hepatitis no? es una enfermedad inflamatoria del hígado. Ajá. Uh -huh. Su causa puede ser infecciosa, ya sea un virus, una bacteria... Puede ser inmunitaria, puede ser tóxica, por ejemplo, por el alcohol, por algunos venenos o por algunas sustancias de farmacia. También es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Igualmente, dentro de los que son los eh, virus específicos para la hepatitis, están los virus que tienen que ver con las hepatitis A, B, C. ¿Viste como que hay distintas hepatitis que uno habla? Eh, la hepatitis básicamente es una enfermedad de las que se conocen Numerosas causas, entonces. Dijimos, bacterias, virus, parásitos, autoinmune, lesiones debidas a la interrupción de la irrigación normal que tiene que tener el hígado, traumatismos también pueden provocar una hepatitis. Eh, sabemos que existen vacunas, por suerte, para las distintas hepatitis, y en la página del gobierno de la ciudad eh, nos anuncian ya desde hace un tiempo que está la posibilidad de vacunarse gratuitamente contra la hepatitis B en un momento cuando salió la vacuna de la hepatitis B solamente se permitía vacunar alguna población o sea la población más eh, expuesta digamos a la posibilidad de contagiarse una hepatitis B teniendo en cuenta que la hepatitis B generalmente se transmite por sangre o por vía sexual es muy parecida a cuando uno habla piensa en el contagio a lo que es el HIV Con la diferencia, según me habían explicado médicos expertos, que es como que el bichito de la hepatitis B tiene muchas más posibilidades de transmitirse que el del HIV. O sea que si te enganchaste una jeringa o, no sé, o por vía sexual, alguien que tiene HIV y hepatitis, es más fácil que te contagies la hepatitis que el HIV, por así decir. Que te puedes enganchar las dos, ¿no? Eh, en el gobierno de la ciudad, hoy por hoy, está la posibilidad entonces de que acercándote a alguno de los eh, vacunatorios que vos, de acuerdo a tu zona donde vivas, podés entrar dentro de la página del gobierno de la ciudad y encontrar el lugar más cercano, podés ir y vacunarte, por lo menos contra la hepatitis B, que ya hay una vacuna que está dentro de lo que es el calendario nacional de vacunación. ¿Qué? Eh, esta um, vacuna de manera obligatoria se aplica al recién nacido dentro de las primeras 12 horas de vida y después a los 2, a los 4 y a los 6 meses, ¿sí? Y se completa, y si no se, se, se inicia el esquema, a los 11 años de edad. Hay profesiones y algunas situaciones de vida especial que hacen más, eh, o que facilitan la posibilidad de adquirir la infección y desarrollar las complicaciones de la hepatitis B. Por eso es importante que los grupos de riesgo, como somos los trabajadores de la salud, los pacientes que se hacen diálisis, los pacientes que se hacen transfusiones, eh, personas que puedan tener eh, hábitos no de, de una sola pareja, ya sean homosexuales o heterosexuales, Personas adictas, sobre todo si son a, con adicciones endovenosas. Eh, bueno, estas este sería como un grupo de riesgo, digamos, a tener más, con más posibilidades, eh, poder sufrir de una hepatitis B. La vacuna es segura y es eficaz y está disponible a toda la población. Si vos no te diste la vacuna, ¿vos te diste la vacuna, Luis, de la hepatitis B? No. no. ¿Y vos, Braulio? Tampoco, pero qué cosa estos hombres. Acá Pablo me dice, sí, sí, yo me la di, yo me la di. Bueno, el esquema completo son tres pinchacitos. Uno, el día que vas. Otro al mes del día que fuiste, del primer día. Y otro a los seis meses. Lo que es importante, como en es, todos los casos, es que cumplas con estas tres, eh, con estas tres fechas ¿eh? para tu vacunación. Así que, bueno, cualquier cosa que quieras eh, averiguar para vacunarte contra la hepatitis, podés hacerlo a través de la uh, página del gobierno de la ciudad y en los distintos centros de atención, ya sean hospitales o salitas o centros de salud, vas a tener la posibilidad de inmunizarte contra la hepatitis B. ¿Sí? ¿Me escuchaste, Luis? Sí, sí. Muy bien. O sea que mañana al vacunatorio, Luisito. Al vacunatorio. ¡Oí! Hoy... ¡Mortales! y seguimos en hoy mortales por amm 690 y www y hoy habíamos comentado cuando empezamos el programa estamos empezando la última semana de uh -huh. de, la, de las vacaciones de invierno y para aquellos papás y mamás que todavía no fueron les podemos dar un, una agenda para que puedan ir Dale. este Ir, ir con sus chicos eh, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, en, ge en general son todas actividades organizadas por el gobierno de la ciudad, por eh, la, la Secretaría de, de Cultura. Eh, está el Polo Circo, ahí en Avenida Garay y Combate de los Pozos. Uh -huh. eh, eh, allí es una... Es, es, eh, hace rato ya que viene el Polo Circo, teniendo actividades, pero bueno, ahora en, para las vacaciones eh, le van a dar mucha más este, importancia. Eh, va a estar desde hoy 28 hasta el 3 de agosto a partir de las 17.30 30 horas, ¿no? Ahí ya están abiertas las carpas para toda la familia. Ahí va a haber eh, eh, la presentación de Campanita Abajo Cero, que es de la compañía El Circo de la Campanita. Eh, eh, y luego va a haber eh, la compañía Les Ivans Tiene ya 10 años de trayectoria y presenta Buscando al Amigo Ideal Es una propuesta producida luego de varios años de búsqueda, investigación Y juego que combina la ciencia con el circo eh, Por su parte, Shambhala Circo trae Circo por Cuatro Es un espectáculo en el que cuatro artistas ponen en escena ...las cuatro artes circenses, acrobacia, trabajos en altura, equilibrio y malabares... ...en un recorrido que permite descubrir el origen y los secretos de los números... ...más característicos de la historia del género. Y finalmente va a poder verse eh, en estas vacaciones, circo con serc... ...que combina artistas de circo, magos y tituleteros en la pista. Además este show te permite disfrutar la variedad, la destreza, la magia... De la mano del mago Radagast Y el humor con los artistas muy cerca del público Bueno, esto es en el Polo Circo, Avenida Garay Y Combate de los Pozos sí eh, Allí a partir de hoy hasta el 3 de agosto a las 17.30 Tiene una entrada de 30 pesos, no es mucho Los lunes y martes tiene un precio popular a 20 Los menores de 3 Años van entrando gratis Y se puede vender a través de internet En www.tuentrada.com O en la boletería de allí del Polo Circo Dos horas antes de, del espectáculo sí También, y para los chicos está la Feria del Libro Infantil y Juvenil Que se desarrolla hasta el 2 de agosto en Eldorrego Esto es en el barrio de Colegiales uh -huh. En la calle Zapiola 50. el ministerio de cultura porteño propone distintas actividades vinculadas al estímulo de la lectura y la presentación de dos espectáculos cuentos de aquí y de allá y por el otro lado en la sala cortázar de ese mismo complejo el mágico mundo de las sombras este está protagonizado por ana maría cores sí que es una reconocida artista sí que, que va a estar participando entonces del mundo de de las sombras. Por su parte, el Ministerio de Educación porteño, también presente en la feria, eh, lo va a hacer eh, con, a través del programa Leer para Crecer, realizando actividades de promoción de la lectura en el área de recursos pedagógicos. Así que, bueno, a los chicos que les guste leer o aquellos Eh, adultos que quieran intentar que los chicos lean creo que también tiene que ver con una buena actividad esta de, de los, la narración de cuentos que en general son espacios de narradores que son narradores que pertenecen a escuelas de lectores y grupos de ancianos voluntarios del programa de mayor a menor con visitas de escritores, firmando libros y contando sus historias, y mediante palabrerío, una caja donde los chicos encuentran palabras, letras y signos de puntuación para que puedan desplegar su imaginación y creatividad construyendo distintos textos. Estos son actividades que ofrece el gobierno de la ciudad en un espacio cultural que es el Dorrego, en Zapiola 50. Y por el otro lado también está toda la posibilidad del Centro Cultural San Martín, que tiene sus obras de teatro Que yo ya creo que he comentado uh -huh. en otros programas Que por lo menos yo he tenido eh, A lo largo de, de mi historia De madre y de abuela este Muy buenos espectáculos Acá en el complejo San Martín En la avenida Corrientes Bueno, vamos a... Porque ya me cansé con tantas actividades Bueno, nos cansemos Es otro poco de, de música para descansar es, es, Dale, Eso bueno. te iba a pedir Andá Y de después vuelta, seguimos con un poquito más de... Andate de vuelta al silloncito Creo que te queda un poquito de té Bueno Sí, Bajá la luz, cerrá bueno. los ojitos Relajate, respirá profundo dale, dale. Y escuchá esta musiquita que tengo ahora para Y después seguimos con alguna otra actividad Para los papás y las mamás Informarle a dónde lo pueden llevar estas Este último fin Este último semana de vacaciones semana. A los dale. chicos No, despertate. Ay, sí. Ah, qué bien, que bien esa música. ¿Viste? Era descansar para descansar. Un rato, sí, sí. Pero bueno, tenemos que volver. Y sí. La obra se llama Air de la Suite para Orquesta número 3 de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Mastropier. No. ¿no? Ese es el de Les Lutier. Bach. Mm. En este caso es, en, fue una versión en guitarra, la verdad que me encantó. También hay versiones solamente en piano, eh también muy lindas. Pero Johann Sebastian Bach nació un 31 de marzo de 1685 y falleció un día como hoy también, y como mm. Vivaldi, pero de 1750. Fue compositor, organista, clave, clavecinista, violonchelista, violista, maestro de capilla cantor alemán de música de barroco bueno, en realidad pertenecía a una familia de músicos de los más destacados de la historia eh, y su reputación como organista era legendaria, con fama en toda Europa por su gran técnica y su capacidad para improvisar música al teclado uh -huh. así que bueno, escuchamos un poquito de, de la música de bass en general se, se dice que es música barroca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 Seguimos en oído mortales. Y vos hablaste de 12 eh, aniversarios, ¿no? Uh -huh. De Bach y de Vivaldi. Vivaldi. Uh -huh. Y hoy también 28 de julio, pero de 1954 nacía Hugo Rafael Chávez Frías. Hugo no. Chávez, el que fue presidente de eh, la República Bolivariana de Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 hasta, bueno, eh, hasta el día de, de su muerte, ¿no? Uh -huh. Él, entre otras cosas, vamos a contar, no hay mucho para para decir nuevo de lo que significó Chávez para Venezuela y para Latinoamérica, eh, solo como comentario, en 1992 Chávez junto con otros militares Eh, intentó dar un golpe de estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez e ese, ese golpe fue un fracaso Carlos Andrés Pérez un gobierno muy dictatorial Fue encarcelado durante dos años Y cuando hubo nuevas elecciones eh, Rafael Caldera, el nuevo presidente electo a dos años posterior Lo, lo indultó Y en el 98 se postuló para los comicios y eh, obtuvo la victoria y fue el 47 presidente de Venezuela ¿no? y donde él ahí ya buscaba consolidar la llamada revolución bolivariana y bueno, eh, él pasó en el 2002, eh, el, la primera presidencia fue del 99 al 2001, en el 2001 al 2007 el segundo período presidencial, pero en el 2002 en abril hubo un intento de golpe de estado para derrocarlo allí hubo un, una gran movilización de, de, de todo el pueblo venezolano y lo, lo pudieron eh, rescatar de, de la cárcel donde lo habían este, llevado sus eh, los sectores militares que estaban contra él y se restituyó en su cargo hasta bueno hasta el día hasta el día de su muerte bueno quería nada también eh, recordar que este el presidente el ex presidente Chávez Hugo Chávez eh, había nacido también un 28 un 28 de julio. Hoy mortales. Vamos a seguir con otras actividades para estas vacaciones de invierno que ya están en la mitad, digamos, y el Complejo Teatral de Buenos Aires ofrece una amplia programación para estas vacaciones. En el Teatro de la ribera Avenida Pedro de Mendoza, en 1800, La Nota Mágica, con canciones, bailes y músicos en vivo, en donde nos cuentan la historia de un grupo de personajes reconocibles que en un barrio, cuyo emblema es Carlos Gardel, hablan del amor y de los sueños. También en el Teatro de la ribera está Puebla, presentándose gratis el dúo Boniato con música en La Ribera, ciclo dedicado especialmente a la música para niños con una propuesta de canciones participativas. Y yo les contaba, el Teatro San Martín en Avenida Corrientes al 1500, uh -huh. Andrócles y el León de Bernard Shaw, la leyenda de un hombre bueno y un león agradecido en la adaptación para Teatro de Títeres a cargo de Galo Ontivero. En el hall del teatro san martín Puenta canela con entrada gratuita vuelta canela en colombia y venezuela es el equivalente a nuestra vuelta carnero y con este nombre los integrantes del grupo lua filomena y tizán representan una idea que está presente en cada una de sus canciones sus melodías y sus espectáculos que tienen que ver con el girar rodar viajar y jugar a través de la música También en ese hall estará Tierra Verde, un espectáculo para todo público que a través de sus personajes y la música en vivo comparte su mensaje para la conciencia ecológica y el cuidado del medio ambiente. ¿Alguna otra cosa vos que me quieras contar, Luis? Te puedo dar eh, también para ir, si querés. ¿A vos te gustan las historietas, el cómic? Sí. Bueno, en el Museo del Humor hay dos Ajá. muestras que son imperdibles y y están abiertas durante todas las vacaciones de invierno. Uno es el cómic che Cepassione, que uh -huh. son los maestros del cómic italiano desde uh -huh. los años 30 hasta nuestros días, y después tenés el de eh, Quino por Mafalda. Uh -huh. eh, recordemos que se cumplen 50 años del eh, nacimiento ¿no? de, de Mafalda por Quino. La muestra sobre el cómic italiano da a conocer una escuela que a lo largo de los años se ha convertido en una de las más reconocidas del mundo en el ámbito de la producción de cómics. Eh, documenta los innumerables personajes y autores que hicieron la historia del cómic italiano yendo más allá de las fronteras nacionales. Esto está abierto hasta el 31 de julio va a estar abierto. Y después a 50 años del nacimiento de la entrañable Mafalda, el Mu, se llama Muu, Museo del humor uh -huh. ofrece quino por Mafalda ¿eh? ahí van a ver todas las historietas publicaciones originales las revistas de la época, fotografía los objetos que trabajó Kino y recorrer la muestra a través de los temas que inspiraron a Kino a lo largo de toda su trayectoria ¿no? eh, con, con varios temas bien definidos como el mundo la paz, la política y el poder bueno, ¿dónde está el MU? el Museo del Humor en la avenida de los italianos 851 y podés ir de lunes a viernes de 11 a 18 los sábados y domingos de 10 a 20 y los feriados de 12 a 20 horas la entrada de jueves a domingo y feriados sale 10 pesos y los lunes, martes y miércoles es gratis y los menores de 14 años entran gratis todos los días así que bueno, esta es otra eh, de las actividades para... y si quieren consultar más actividades entrando a barra agenda cultural ahí también van a poder ver eh, todo lo que todas las otras actividades que hay eh, a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Buenos Aires en mm -hmm. todos los este en todos los, este teatros y en todas las salas que, que hay desparramadas por, por todos los barrios de la ciudad, eh, Porque hay en todos los barrios. Bien, eh, yo de paso quiero recordarles nuevamente, creo que ya lo hicimos en el programa anterior, que este año nuevamente serán las jornadas de concurrentes y residentes de fonobiología del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto será el 28 y 29 de octubre en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, ahí en Paraguay, 2155, primer piso. Estas jornadas de fonobiología son de inscripción gratuita con certificados de asistencia y quienes quieran inscribirse podrán hacerlo a través de un mail que es fonaudiologiadircap.gmail.com uh -huh. Y si no, cualquier cosa nos escriben acá inmortales 2011 y nosotros le pasamos la información de estas jornadas que se organizan del gobierno de la ciudad, de Fonoaudiología. Bueno, muy bien. Hoy... ¡MORTALES! Nos quedan pocos minutos ya de programa. Les recordamos que en un ratito, a las 21, empieza Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande. Así que uh -huh. sigan a través de la m 690 o de www.laretaguardia.com.ar en AM690 con nuestro amigo Julio Pardo y aquí en la retaguardia con nuestro amigo Braulio Domínguez. Y eh, si les parece, como habíamos quedado pendiente del lunes pasado un poquito más de música de Lito Nevia, pero esa música que Lito, no tiene que ver con Lito, sus temas no trascendentales, eternos, este emblematizantes de Lito Nevia, sino música que él hizo en este caso con un grupo llamado Los Músicos del Centro. Los Músicos del Centro es una banda cordobesa liderada por los hermanos Juan Carlos uh -huh. y Mingui Ingaramo. Eh, esta banda participó en varios encuentros con Lito, sobre todo en los años 1982 y 1983. Y lo que habíamos preparado para hoy, no sé si tenés ganas de escucharlo y ya como final de programa, sí. Luis. Vamos eh, levantando un poquito con la música. Sí, sí, ahora ya podés prender la luz, ya el té te lo tomaste, o sea que calzate bien los anteojos, subite bien uh -huh. los pantalones, pon un poco de, de onda, quizás te podés bailar un rato, así, qué sé yo, quizá con la escoba... O solo a través de los muebles Entre los muebles Con los músicos del centro En obras en diciembre de 1982 Y con voz Quienes lo reconozcan Se va a escuchar la voz de Alejandro del Prado Que a mí me encanta su uh -huh. voz En un tema muy lindo Con una letra muy bonita Que cuando nos vayamos yendo Y iremos escuchando Que son las canciones para conocernos más ¿Te parece Luis? Vamos, entonces nos vamos con ese tema Dale Buenas noches, esto fue para todos ustedes Una emisión más de OID Mortales chán, hasta chán. el lunes <ríe> Chau Chau chau Necesito que digas ser libre, ser libre de verdad o es que ya estás muy acostumbrada a que nadie diga que se quiere, que se odia, que se va y así verás que estoy Jo me transformaré porque serán igual a mí. solo algunos irán volando entre las nubes mientras yo haré lo mismo, pero en dirección a ti. Y así verás que estás cambiando un poco y notarás que sos igual que yo. transformaré